Bueno, vamos a hablar de, decíamos recién, de estrategias y de cómo andan las, las compañías acá en la Argentina. Y quiero hablar de una compañía que a mí particularmente me encanta, que uso habitualmente desde hace mucho tiempo, incluso antes me parece de que estuvieran acá con presencia en Argentina. Una compañía global que tiene que ver con turismo y que seguramente muchos de ustedes usarán y conocerán. Estoy hablando de Booking.com. Estamos en comunicación con Maximiliano Alfaro, que es Country Manager de Booking aquí en Argentina. Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Mucho gusto, un saludo bueno, para todos los oyentes. Igualmente, gracias por, por atendernos en este mediodía. Bueno, Booking, decíamos, una, una compañía que muchos, que muchos usamos. ¿Desde cuándo tiene presencia en Argentina? Bueno, en, en Argentina nosotros abrimos la oficina en 2010. Claro. Eso no quiere decir de que ya ofertábamos hoteles claro, obviamente. De, de Argentina, al igual que en el mundo, desde 1996, que es cuando se creó Booking. ¿no? Claro, hace mucho tiempo. Después tuvo un boom, obviamente, con todo el tema del turismo online y demás, me imagino... Eh, más a, a mediados de los, de los 2000 y obviamente con presencia en Argentina desde 2010, como, como me contás. ¿De dónde nace Booking? Bueno, Booking es muy interesante porque nace como una startup, ¿no? Como la mayoría de, de, de, las, de las empresas eh, tecnológicas. Claro, obviamente los, en los albores de internet ahí, como decís, en mediados de los 90. Claro, en el 96 eh, nace como una startup eh, holandesa, en donde tenía hoteles nada más de Holanda. Y bueno, luego eh, fue adquirida por el grupo Priceline transformándose en lo que es hoy Booking.com. Bien, bien. Bueno, y hoy eh, estamos hablando de una empresa global, ¿no? Presencia en todo el mundo. Sí, sí, digamos, para pararle una magnitud a los oyentes de lo que es Booking.com, eh, nosotros en nuestro sitio se reservan alrededor de un millón y medio de noches eh, por día. Eh, contamos con más de un millón de propiedades eh, para, para poner un contexto también en Argentina tenemos 15.000 propiedades ¿no? eh, que trabajan con Booking.com y cuando hablamos de propiedades decimos de todo desde hoteles hasta departamentos pasando por bungalows, pasando por cabañas, pasando por todo tipo de, de, de alojamientos, ¿no? Cualquier tipo, cualquier alojamiento que esté ahí con con posibilidad de, de alquiler ahí ahí van, van van van a booking. Bueno y y digamos estamos hablando de un de un de un segmento muy competitivo y aparentemente cada vez más. Eh, yo leía el otro día cifras del, del mercado de, del turismo. El turismo en general es el 10% del PBI del mundo, digamos, y sigue creciendo y las, y las estadísticas siempre van, van para arriba. Y ni hablar de lo que es el turismo, el, el, turismo, el turismo online. Contame cómo es competir a nivel global y a nivel local en esta era de tanta efervescencia por los servicios turísticos, en el caso de ustedes y de muchos otros competidores, en el segmento de, de turismo en línea, ¿no? Sí, sí, es muy interesante porque es verdad, el turismo cada vez ocupa más porción del PBI de, de todos los países, sobre todo en países muy desarrollados en donde el turismo impacta mucho, ¿no? Como puede ser Europa, eh, que, bueno, aquí estamos en, todavía en un proceso de, de, de búsqueda de ese lado, eh, sobre todo en lo que es interno. Pero sí, nosotros como compañía la verdad es que lo que buscamos es tener presencia, eh, presencia local de de nuestra compañía en todos los destinos porque es la forma en la que creemos que vamos a apostar para ofrecer los mejores productos, la mejor oferta a todos los clientes en, en nuestro sitio, ¿no? Eh, nosotros contamos con, para que tengan una idea, más de 200 oficinas a nivel mundial eh, en Argentina, bueno. Como decíamos, tenemos una eh, actualmente, pero estamos presentes en más de 122.000 mil destinos. ¿no? Y creemos mucho que ampliando la oferta es el camino por la cual nosotros podemos sustentar lo que es nuestro lema en la compañía, que es poner el mundo al alcance de todos. ¿no? Bien. Y es que cada vez hacerlo mucho más fácil para la gente poder ir a experimentar el mundo. Estamos hablando con Maximiliano Alfaro, que es Country Manager de Booking en, en Argentina. Maximiliano, vos como, como Country Manager de la compañía y también como usuario, ¿cuál, cuál crees que es el, el difer principal diferencial que tienen con respecto a la competencia? Bueno, yo creo que, que digamos Booking en sí, lo que ha nacido y el... el La gran ventaja que tiene es, primero, la cantidad de la oferta de alojamientos que tiene uh -huh. eh, a nivel mundial y, y como decimos, eh, también a nivel regional. Eh, otra de las cosas puede ser la reserva instantánea ¿no? que es el cliente ingresa a nuestro sitio y puede confirmar la reserva de forma instantánea, no es que tiene que aguardar por mail como quizás se hacía antes o llamando por teléfono o que bueno, te confirmo, bueno, pero después cuando me das el pago bueno pero y después quizás se cancelaba o en el ida y vuelta digo en Booking uno ingresa al sitio de Booking, hace la reserva y eso fue una de las cosas que también hizo hizo Booking grande. Otra de las cosas que podemos mencionar es que en Booking se puede reservar y que la mayoría de los alojamientos ofrecen eh, una política flexible. Esto quiere decir de que uno después puede cancelar, ¿no? Entonces no no es que uno se siente obligado a ir a esa propiedad. Eso es, eso, es interesante. eso es interesante, porque uno cuando está por ahí viajando y cuando tenés un, un itinerario por ahí que, se, que, va, que está vivo, obviamente, y que va cambiando, está bueno para ahí poder, poder moverlo un poquito y no tener que atarte o tener que pagar por algo que vas a usar, ¿no? Claro, claro. Exacto, sí, sí, sí, eso es muy importante y como compañía también promovemos mucho eso de hecho también hay muchas opciones de alojamiento en donde no es necesario poner la tarjeta de crédito para reservar ¿no? entonces creo que el mundo moderno eh, nosotros como compañía y, y estando siempre en la innovación eh, tratamos de estar en la vanguardia de eso y ofrecerle que sea mucho más fácil la experiencia para reservar mucho más rápido ¿no? Bueno como como experto en lo que es la industria turística y, y me hago cargo me, me hago hago referencia quiero decir a la parte a la parte más local dos preguntas o una pregunta de dos partes cómo ves el cómo ves el, el, el mercado turístico para el año que viene vamos a viajar los argentinos no vamos a viajar y después te quería preguntar un poco de, de cómo de cómo de cómo somos como argentinos a la hora a la hora a la hora de, de emprender un viaje o de elegir un destino qué bueno, eh, te, bueno. Te, te, te pregunté cosas amplias no digamos <risa> no pero tranquilo no no eh, Creo que es una muy buena pregunta acerca del de futuro. Creo que es lo más importante muchas veces. El pasado ya es historia, ¿no? Y, y en el está, futuro, claro. Nosotros hicimos un research que, que, que llamamos Travel Predictions, ¿no? Predicciones acerca del futuro sí. a nivel mundial y también la hemos hecho en Argentina, ¿no? Y para medir esto que vos decías. A ver qué dice De qué va a pasar. Y eso es lo que nos dice que el 60% de la gente dice que el año que viene va a viajar más. Eh y el 71% dijo que todavía le quedan muchos lugares de Argentina por querer conocer, ¿no? Con lo cual eso nos puede llevar a, a sacar una conclusión de que vamos a tener mucho más turismo, vamos a ver un incremento en el turismo interno, con lo cual eso es muy positivo, pero también vamos a tener gente viajando afuera, ¿no? Y, y lo más, digamos, anecdótico que se puede decir es que cuando pensamos en viajar afuera, eh, los argentinos nos mueven mucho últimamente, esto de eh, tratar de visitar lugares en donde quizás las series que seguimos eh, por alguna plataforma eh, nos llevan a ese lugar, ¿no? Entonces, ah, pará, pará, que me vuelvo loco. Vos decís entonces que la gente decide su destino de viaje al exterior de acuerdo a las series que mira en Netflix o en alguna otra, en HBO Go o en alguna otra plataforma. Bueno, una, la encuesta lo que dice es que el 38% al menos dice que va a, ir va a ir a viajar a un lugar de estos, ¿no? Ah, es un, montón, ser... es un montón, 38% es un montón. Es bastante sí Bueno, eh, ¿y, ¿y ahí qué series? ¿De qué estamos hablando? Se estamos me ocurren un par, de, pero... ¿Qué más Trump Que, que está loca, loca, loca, en Croacia, España, Islandia. Digamos. Mira, tengo unos, veo unos amigos, tengo unos amigos, barra familiares que están en Gerona en este momento y hoy a la mañana me estaba mandando fotitos en los mismos Ay. lugares donde estaba ahora Starks, en la misma escalera. Donde estaba sentada Ara Stark en la, creo que en la tercera temporada o algo así. Eh, así que, bueno, mira, cor corroboro hoy mismo lo que me estás diciendo, esa tendencia la corroboro con mi familia. Exacto. Eh, bueno, y después otro tipo de, de, de, de, de series, como puede ser Sherlock Billions y todo este tipo de series en New York y en Londres. Claro, ahí tenés eh, más para, para recorrer distrito financiero. Tenés, sí, claro, obviamente, tenés la ruta sí, y demás. Algo que inauguró ahí sí, por ahí. Eh, La, la, la otra serie de, de. Se me fue el nombre. La de las mujeres en Nueva York. ¿Cómo era? Eh, Sex and the City. Sex and the City, claro. Bueno, esa cosa del turismo de series por ahí arrancó con, con los tours de Sex and the City. Más que incluía compras y algunas otras cuestiones. Bueno, las compras es algo que también vos tocas un tema ahí que también al argentino lo mueve mucho, ¿no? Eh, muchos de los argentinos también dicen de que el año que viene eh, el, el poder comprar va a ser un efecto que va a decidir su viaje. ¿no? Ajá, claro eso estamos hablando de el 26%, no eh, de comprar de ir a comprar más barato eh, y haces un poquito de turismo y de paso aprovechas comprar. y haces un poco de pilcha alguna otra cosa que por ahí acá en la comparativa está bastante caro no sí sí después otro tema que ya que estamos hablando ya de que datos, estamos sí me gusta que, dar datos me gustan los datos, radio, gustan ¿no? los datos. ¿No? sí señor eh, más de la mitad de los argentinos eh, tienen en cuenta el tipo de cambio al viajar de los lugares, claro. lo mismo que el clima económico, ¿no? Y creo que el 50%, creo que eso va de la mano con nuestro ADN como, como, como argentino, que tenemos mucho la política encima y la economía, eh, y eso es algo que también lo vemos a la hora de viajar. Bien, Maximiliano, te hago, te hago la última. Maximiliano es Maximiliano Alfaro, el Country Manager de Booking en Argentina. Eh, ustedes, yo por lo menos la uso bastante, la aplicación, y sé que uh -huh. la mayoría de los sitios de turismo, de turismo tienen aplicación, pero la comparativa y en el benchmark, me parece que, la, por, por lo menos lo digo como usuario, eh, y no para chuparte uh -huh. las medias que te, tengo, que, te tengo en, que te estoy entrevistando, tienen una buena aplicación y funciona muy bien. ¿Cuánto de, la, de lo que recaudan o de lo que factura Booking en Argentina o en el mundo viene de los... Smartphones. Bueno, en este momento eh, dos de cada cinco reservas viene aproximadamente a nivel mundial de, de lo que es nuestra aplicación, ¿sí? que, que es un buen número y sobre todo que crece eh, de una manera muy importante eh, porque bueno acompaña también la tecnología, ¿no? Bien, bien interesante y el porque es muy así. Claro, claro, sí, es bastante práctico, lo tenés ahí a mano y, y si eso realmente funciona y se concreta es genial. Sí, sí, sí, desde ya y, y creo que también nuestra inversión como compañía también va de la mano de ahí, de eso que yo te decía de, bueno, cada vez ampliar nuestra oferta en cuanto a ofrecer servicios que a, permitan a nuestros clientes generar la reserva de una forma mucho más fácil, ¿no? Eh, con menos pasos, con menos requerimientos de información eh, y, y todo lo que es app y lo que es mobile va muy rápido, ¿no? Genial. Maximiliano, te agradezco mucho por la charla. Te mando un saludo no, no sé grande. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos no con, un tiempo. Tiempo. con Maximiliano Alfaro, Country Manager de Booking.com en Argentina. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos. Recuerden arroba, @solo negocios web www.solonegociosweb.com.ar. Ya volvemos.